MUNDOFONÍAS fonías Sonidos profundos de didgeridoo e hipnóticos en este inicio de Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid y que difundimos a los cuatro vientos a través de las 34 emisoras que conectan con nosotros, que nos retransmiten por todo el planeta. Este grupo Olive Tree Dance viene desde Portugal. El didgeridoo, como sabéis, es un instrumento original de Australia, en las antípodas de este país, y que forma parte de la cultura tradicional, de la cultura aborigen, de los pueblos australianos. Como sabéis también, en las últimas décadas este instrumento se ha popularizado y ha tenido gran repercusión en otros países y en numerosos lugares, y dando lugar también a muchos proyectos interesantes. Uno de ellos es este que estamos escuchando, Olive Tree Dance, como digo. Es uno de los grupos que está presente en el festival Andanzas, festival del cual Mundofonías es medio colaborador, y también pues, ha estado, como sabéis, regalando un par de entradas para que nuestros oyentes disfruten por allí. El Festival Andanzas está basado sobre todo en las músicas para la danza, como su propio nombre indica, y se va a celebrar entre los días 4 y 10 de agosto en la localidad portuguesa de Castelo de Vide, muy cerquita de la frontera española extremeña, concretamente en el Barragen, en el embalse de Povua Emeadas. Pues, por ahí estará a este grupo y numerosas propuestas como las que hemos estado escuchando en algunos de los últimos programas grupos como Ushukayus Martina quiere bailar y Fratelli Tarzanelli, Corronzi Toques do Caramulo, el intérprete portugués Sebastián Túnez, el dúo Recanto, los Olive Tree Dance, a quienes acabamos de escuchar, en fin, pues una buena selección de propuestas, de conciertos, de talleres, de actividades para ese periodo del 4 al 10 de agosto en Castelo de Vida en Portugal, el festival Andanzas. Y como decía, pues así abriamos Mundofonía, es un programa que hacemos a Araceli Chigane. Y Juan Antonio Vázquez, y seguimos con música marchosa. Estrenamos un disco llamado Es Guardianes del Pou, Los Guardianes del pozo del dúo catalán a Sabé. Oíamos Crisi, un tema incluido en el disco, Es Guardián del Pou, del grupo Asade. Ellos son un dúo catalán que después de lanzar una maqueta han lanzado este primer disco largo. Y ellos son Cate, canta y toca el acordeón diatónico, y Rebor, que también canta, se ha encargado de las bases electrónicas y también de los instrumentos de viento. Y de Cataluña viajamos hasta la castigada palestina. para volver a escuchar una de las piezas de ese recopilatorio de Rough Guide to the Music of Palestine que os presentábamos en los últimos días y que sale publicado internacionalmente el 28 de julio. El programa que estáis escuchando es el número 8 de julio del 2014 de Mundofonías. Para ubicarnos en el tiempo por si acaso lo estáis oyendo siglos o, o milenios después. Vamos a quedarnos con esta pieza, el grupo Halas, a una una tesitura rockera bien poderosa con sonoridades de la música árabe. El resultado es este, el tema Badek Zafi.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 Hoy vamos al artista chino Guo Gan con este tema llamado el Festival de los Faroles. Es un festival tradicional en China en el que se encienden muchos de esos farolillos típicos. Y el disco se llama Himalaya. Él toca este instrumento, el Erhu, a solo en este disco que realmente es una preciosidad un disco que nos llega desde el sello italiano Felmai. Y de esta grabación actual desde China nos vamos ahora a grabaciones históricas realizadas en Afganistán el país donde los fanáticos una vez intentaron prohibir la música estas grabaciones fueron realizadas en dos ocasiones diferentes en el año 1955 y en el año 1970 se incluyen ejemplos de esas diversas sesiones realizadas por el etnomusicólogo indio Deben Bhattacharya que bueno pues ha ido recopilando músicas de muy diversos lugares como esta de Afganistán que se incluye en un disco titulado Inside Afghanistan Recordings by Deben Bhattacharya Dentro de Afganistán, grabaciones de Deben Bhattacharya Por ejemplo, aquí tenemos una grabación realizada con otro instrumento de cuerda en este caso el RABAB con melodías tradicionales del norte de Afganistán Ahí teníamos esa música grabada en Afganistán, concretamente en enero del año 1970 por el etnomusicólogo indio Deben Batacharya. Era un corte del disco Inside Afganistán. Estas grabaciones publicadas ahora por el sello ARC Music. Vamos a quedarnos con otro tema, una canción cantada en el idioma pastún que habla de una chica joven que deja la tribu y se despide de su madre. I'm uh -oh.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 las melodías afganas, nos hemos ido ahora con las melodías asturianas, con dos artistas, Mapi Quintana cantando y tocando el contrabajo y Elías García con el buzuki, personajes bien conocidos de la escena folk asturiana. Ellos han grabado un disco con el título Severina en homenaje a esa cantora popular de Tierras de Llena, de cuyo repertorio pues ellos han tomado estas músicas para darles una vuelta y hacerlas a su manera, como esta que habría el disco Mari, como digo, son Mapi Quintana y Elías García. Continuamos con músicas ibéricas, en este caso es una música que nos llega en un recopilatorio desde Inglaterra del Sello World Music Network, es de Rafka, Tu Flamenco Guitar. Este disco se va a publicar el próximo mes de agosto, el día 26 concretamente, y de él nos quedamos con Pepe Habichuela. Hoy vamos a Pepe Habichuela, guitarrista de Granada, con este tema Al aire por bulerías. Un tema incluido en esta The Rough Guide, tu flamenco Guitar. Una guía rough basada en la guitarra flamenca, pero que también incluye a instrumentistas de otros instrumentos, como Carles Benavent bajista, uno de los inventores del lenguaje del bajo eléctrico para el flamenco de los últimos años, de las últimas décadas. Aquí la escuchamos junto con un gran guitarrista, no podía faltar, Paco de Lucía, esta pieza antológica de Carles Benavén titulada Dicen de mí ging ging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 Seguimos en fonías y hemos continuado con otro tema de The Rough Guy, tu flamenco guitar, en este caso con Tomatito y estos tangos llamados Caminillo Viejo. Como decíamos, es un disco que verá la luz el próximo día 26 de agosto del 2014 y en el cual, como suele ser habitual en estas guías, en estos recopilatorios, se incluye un disco adicional, un disco de regalo. En este caso es el disco de o un guitarrista, no podía ser menos, flamenco, como tiene que ser, Antonio Rey, el disco titulado A través de ti, del que extraemos esta pieza, Chakiva. Ahí teníamos a Antonio Rey, otro guitarrista flamenco en este final de Mundofonías, bastante orientado hacia ese arte en relación con la publicación el próximo mes de agosto de la Rough Guide to Flamenco Guitar. esta guía a Rough de la guitarra flamenca con la que ya prácticamente nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías. Aquí, como siempre, estamos a la Feliz cigane y Juan Antonio Vázquez. Y vamos a cerrar con otro tema de este recopilatorio. Lo toca un chico muy jovencito. Cumple 15 años el próximo septiembre. Él se llama Amos Lora. Es un guitarrista de Madrid y él despide este Mundofonías. Ya sabéis que nos podéis localizar en el email radioarroba puntocom. También estamos en Facebook, en Twitter y en nuestra página web puntocom. Y también recordamos que en nuestra web puntocom estamos desarrollando esas mundofonías 24 horas al día donde podéis escuchar un montón de músicas que van sonando y también los programas, por supuesto, de Mundofonías y dentro de poco pues ya iremos anunciando más sorpresas y novedades. Ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. Thank you.